...tudelahoy.com Noticias, audios, imágenes... ...ponte al día en un clic... ...tudelahoy.com Y ahí podrán escuchar ustedes cuando quieran... ...esta entrevista que vamos a llevar a cabo... ...con don José Luis Ayofalces... ...que es vicepresidente del Ateneo Navarro... ...donde hoy a las siete y media de la tarde... en ...la Casa de Cultura de Milagro va a presentar... ...su primera novela, Clara y Eduardo... ...el corazón tiene razones que la razón no entiende... ¿Cómo está, caballero? Hacía bastante que no le veíamos por los estudios centrales de Radio Tuela, pero vemos que no para de escribir. Pues sí, la verdad es que para mí estar aquí siempre es motivo de satisfacción, porque desde la primera vez que vine el trato que me habéis dispensado siempre es maravilloso, con lo cual la pena es no tener más disponibilidad para poder aparecer más veces. Así que encantadísimo y aprovechando una coyuntura como esta, pues más. Bueno, escuchábamos ayer las palabras de la alcaldesa de Milagro con esa presentación de la jornada de la cereza que se van a acercar este próximo fin de semana y bueno, yo creo que hoy es el día que, que se pone de manifiesto también que se empiezan a mezclar actos que en donde también nos vamos a encontrar que va a intervenir la alcaldesa en la presentación de esta primera novela en la que de nuevo eh, el corazón, el amor está mezclado. Sí, la verdad es que ha sido incluso para mí una sorpresa porque eh, lo mío es la, la poesía. Yo escribo fundamentalmente poesía. ¿Qué ocurre? Que siempre intentas eh, hacer otras cosas. Y li, en las ocasiones en las que me he puesto a escribir prosa, llegaba a un punto en el que me atascaba y me faltaban recursos, argumentos, y no había manera de seguir y lo abandonaba. Pero no sé por qué, en eh, un día eh, yo me imagino una historia y empiezo a escribir. Y conforme voy escribiendo, la historia se va reescribiendo. Y, y vas avanzando, avanzando, avanzando, vas contando las cosas que quieres contar. Ya no te atascas. Y cuando te das cuenta, te encuentras que has escrito 340 páginas y dices y has llegado al final... Que quería al que querías llegar, con lo cual, pues, eh, tremendamente satisfecho. Y, desde luego, eh, viene la segunda parte, es decir, ya la, ya la tengo escrita, porque tengo después tres novelas más escritas. Pero, ¿cuál es la parte, digamos, más difícil? Editarla. Nunca pensé en poderla hacer. Y hace dos años, con la editora que lo ha hecho, en una cena después de la presentación de un libro, hablando, cuando le comenté que tenía escritas unas novelas, me dijo, mándame una. Y le envié esta, le gustó y me dijo, te la publico. Y aquí estamos. Clara, desde que yo recuerde, tenía toda mi vida programada. Estudios, trabajos, nada de lo que sucediera en torno a mí me interesaba especialmente hasta que apareciste para cambiarlo todo. Eduardo, me costó entender que la vida siempre va en serio. Mis últimos años de adolescencia y primeros de adulto los pasé como solía, amigos, juergas, ningún compromiso, hasta que esa mirada tuya se cruzó en mi camino. Eh, Clara es una pura invención. de Yo tenía claro, cuando la empecé a escribir, que Clara iba a ser una mujer que desde los 12 años tenía perfectamente claro, determinado y definido cuál era su final. Eh, el principio era ella y el final... Era ella en el caso de Eduardo eh, hay una primera parte que es la historia de mi hijo o sea no eh, letra por letra, pero básicamente es la historia de mi hijo y la segunda parte de Eduardo es la que yo hubiera querido que fuera y que no es y en un momento determinado se encuentran y en ese encuentro ambos dos, aunque tardan varios años en, en reencontrarse y salir, Ambos dos descubren que estar solos está muy bien, eh, hacer lo que hacen está muy bien, pero que también puede ser muy positivo hacerlo con alguien que quiere acompañarte. ¿no? A las siete y media de la tarde va a intervenir Yolanda Ibáñez, alcaldesa de Milagro. Va a estar presentando el acto Carolina Álvarez Moraglio, que es productora de esta casa de Radio Tuela, organizado por el Ateneo Navarro y con la colaboración del Ayuntamiento de Milagro. Sí, la verdad es que a mí particularmente este tipo de cosas siempre me gusta hacerlo con personas eh, con las que me siento a gusto, cómodo y a las que de alguna manera quieres, ¿no? Eh, lo dicho al principio, desde que vine aquí vuestra acogida siempre ha sido maravilloso. De hecho, Carolina y tú, Paul, me presentasteis aquí un, mi último poemario y para esta novela eh, con Carolina hablé a ver qué le parecía eh, a ti y a te comprometer en otro momento, si me lo permites. Y Carolina me dijo que sí, y yo encantadísimo de poder eh, compartir este momento importante para mí con aquella persona que con aquellas personas que de alguna manera también lo son. Estamos encantados de que estés a gusto de, de y al final difundir la cultura de una persona que le gusta escribir, escribir, que invierte su tiempo en la escritura y que además tiene la fortuna de encontrarse con una editorial que le quiera publicar su libro. Creo que es fortuna eh, muchísima. La verdad es que para nada me imaginé yo esto porque las pocas veces que lo he intentado con la poesía Eh, las respuestas de las editoriales eh, prácticamente siempre la misma eh, en nuestra línea editorial no va por la poesía que tú escribe que usted escribe la poesía no tiene salida y al final con búmenas palabras en fin eh, Ahora cuando tú les dices que pagas, de una u otra manera, o bien comprando una tirada una partida de ejemplares que a ellos les cubra gastos o directamente cubriendo los gastos, no tienes ningún problema. Que lo que esta mujer, eh, Nieves García, de UNATE, lo haya hecho tan desinteresadamente, la verdad es que es es de agradecer porque te quita un peso de encima que nadie sabe eh, lo que supone la autoedición y luego... Eh, Recurrir siempre, amigos, familia, conocidos, para que de alguna manera sean también eh, patrocinadores tuyos en la medida que te ayuden a pagar lo que con tanto esfuerzo sacas adelante. ¿no? Ya están escuchando. Eh, un escritor eh, primero tiene que escribir bien, una vez que ha escrito bien tiene que buscar a, a una empresa, una editorial para que le edite el libro, porque al final dependiendo de la editorial puede tener más o menos promoción. No es lo mismo, hay ahí también hay un mundo, hay primera división, segunda división, tercera división y cada uno pues tiene su papel siempre intentando mejorar. Hoy conociendo un poco mejor eh, esta historia, nos queríamos centrar en el libro y querías decir algo que te este No, no, que estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que pasa que al final la la edición es un negocio, las, las editoriales son empresas y cuando apuestan, evidentemente apuestan para ganar. Apostar por personas, eh, como yo digo, escritores de la periferia, eh, que, que nadie excepto tu familia y tus amigos te conocen, es muy difícil y, y pagar una campaña potente de marketing por quien no conocen, si no tienes eh, detrás el respaldo de un premio importante, pues es muy complicado, muy complicado. Por eso es de agradecer que a personas, a escritores como yo, de tan de una relevancia tan limitada, que una editorial te lo, te lo saque y en la medida de sus posibilidades lo difunda, pues yo estoy muy agradecido. Por finalizar, eh, ¿motivos que nos das para leer tu novela? Pues... Eh, Yo cuando escribí, escribí una ficción, la que yo quería escribir, con un final feliz. ¿Por qué? Porque eh, la vida, en general, eh, los finales felices eh, brillan por su ausencia. ¿no? Y aunque es una ficción, dije, mmm, ¿por qué no creerme que esto puede ser posible? La actualidad de Tudela y La Ribera la encuentras en tudelahoy.com, el nuevo portal de información de La Ribera. Pues gracias por haber estado con nosotros. Escucharemos esta entrevista tantas veces como queramos para difundir este libro que se va a presentar hoy. Recordamos a la persona con la que estamos hablando, el libro que se va a presentar, Clara y Eduardo, El corazón tiene razones que la razón no entiende. Gracias por haber estado con nosotros, José Luis Ayo Falces, además de escritor vicepresidente del Ateneo Navarro. Que tenga una muy buena acogida, de verdad. Pues muchísimas gracias a todos vosotros y para lo que queráis... Ya sabéis dónde encontrarme con absoluto placer.